que está en la mañana en su país todavía, en Estados sí, Unidos. estamos aquí a las nueve y media en Seattle y estamos en doce y media en Nueva York. ya ah, bueno, estamos muchas horas de distancia, pero con lluvia igual que nosotros. Sí, igual. Bueno. Mejor que la nieve. Claro, que demore, mejor que demore la nieve todavía. Bueno... Petras, empezamos por Honduras, si te parece, estas elecciones que hubo ayer donde dicen que hubo la más alta participación en elecciones de Honduras donde ganó, ya se da por ganadora a Xiomara Castro Sí, es un resultado con algunas sorpresas, no sé qué pensaban en uh, Uruguay sobre los resultados, Sí, sobre que fuera tan clara la ventaja, no parecía, ¿no? Que ganara tanto, no parecía. Sí. Bueno, Honduras es un país muy conflictivo porque los Estados Unidos utiliza Honduras como una colonia en Centroamérica. Conjunto con las intervenciones que hicieron, llaman Honduras una república panenera no sé si las elecciones va a cambiar el ambiente no. político en Honduras porque el ejército está bajo control del pentágono eh, los, eh, los empresarios no tienen ninguna independencia funcionan como brazo local de los Estados Unidos Honduras es un país con mucha emigración porque la gente no puede sufrir la vida y tratan de salir a México y más allá, a los Estados Unidos. En algunas partes de Estados Unidos hay más hondureños afuera que adentro del país. El partido de Xiomara Castro se llama Partido Libertad y Refundación. ¿Qué representa ese partido? ¿Se puede decir que ganó la izquierda? ¿Hay que decir que ganó el progresismo? ¿Quién ganó en Honduras? Bueno, es un, un candidato que se presentó como un candidato independiente que va a romper con las uh, con los dependencias del pasado. Pero es una promesa. Vamos a ver la implementación, porque es una compromiso popular y la gente que votaran en favor del candidato ganador esperan algunas cosas diferentes, algunas aperturas a los agricultores, los pequeños campesinos, los pequeños productores. No estoy seguro si vamos a encontrar la respuesta adecuada en Honduras. Mm. Claro, eh, los temas, los grandes temas que tienen ellos por delante, el gobierno que se va, marcado por la corrupción, ¿verdad? Corrupción, Violencia. Eh, entreguismo, muchas cosas que no son lo que espera un pueblo libre. Claro, y el tema de los migrantes, que vos decías, mucha población de Honduras se va del país, eh, que es un tema de toda América Central, pero eh, Honduras eh, ¿se puede pensar que pueda retener a su población con un nuevo gobierno como este? Puede serlo puede serlo, especialmente los campesinos que ocupan las tierras y buscan la, la, el cultivo si los campesinos reciben algunos beneficios como reforma agraria, pueden quedar en el país, pero si vuelven a des devolver los campesinos, forzarlos a salir eh, de la tierra, es expulsarlos del país. Vamos a ver si hay una reforma agraria, es lo básico. Claro. Eh, yo no escuché nada que haya dicho Estados Unidos todavía, pero eh, antes de las elecciones dijo que iba a mirar con mucha atención por la violencia que hay en Honduras la violencia es producto de dos cosas, principalmente los latifundistas, el ejército que dirige los Estados Unidos. Pero yo quiero poner una, un punto aquí sobre este asunto. Hay mucha oposición en la inmigración centroamericano en los Estados Unidos. Puede ser que si algún inteligente en el gobierno de Biden apoyar el nuevo gobierno para una reforma que podría resultar en menos inmigración y los Estados Unidos contra la inmigración podría apoyar algunas políticas para que los hondureños quedan en su país claro Bueno, pasando a Chile, eh, bueno, Chile se prepara para la segunda vuelta en las elecciones, 19 de diciembre, las últimas encuestas que han dado dicen que Gabriel Boric está seis o siete puntos por encima de José Antonio Kast, el, el otro candidato. Eh, los dos representan modelos diferentes, se señala que Kast eh, representa el modelo neoliberal, Eh, parecido a lo que fue la dictadura y Boric un modelo parecido al europeo y el acento lo tiene en el feminismo y el ecologismo ¿vos pensás que eso está bien dicho así? Castes es demasiado extremista es un pinochetista ind ind ind indispensable Sí. es un caso representante de lo peor en la historia de Chile es un representante de Pinochet vivo en el, en este sentido yo creo el nuevo alternativa que han aumentado es que sectores de centro izquierdo, centro derecha están votando contra De cast es una situación que creo que es posible que el centro izquierda gana las elecciones pero con un programa muy tibio con limitaciones el problema para el llamado centro izquierda es que la votación es altísima y más del 50% si no tienen te un programa reformista que podría perder la oportunidad de ganar las elecciones. Si sí, pareciera que para ganar tienen que moderar sus propuestas. Moderarlo para la derecha, pero sí. radicalizarlo por los gran masa que estaba en las calles mostrando fuerza popular. Entonces entre Ganar sectores de la derecha y ganar sectores de izquierda tiene que tener un doble discurso. Algo para cada sector para atraer ecologismo para el, el centro izquierda, especialmente la clase media en las ciudades. Claro. Eh, para ganar, los dos buscan tener los votos de los sectores que... Que perdieron, no de los partidos que perdieron en la primera vuelta eh, ¿cómo ves eso? ¿quién quién puede ganar bueno, más hay elecciones? hay importante de izquierda que, que tienen que atraer pero hay también sectores de la derecha que tenían resultados favorables uno, un candidato por ejemplo que vive en los Estados sí. Unidos que ganó algún 12% del voto sí Entonces, es un complejo matemático a ver cómo se puede ganar las elecciones en Chile, dado las diferencias en la oposición que quedó afuera de los próximos elecciones. Claro. Sí, Franco Parisi es ese candidato que vos decís, que dijo que va a ser una consulta virtual para determinar a quién va a apoyar. Virtual. Sí, va a consultar a Estados Unidos para ver qué va a <risa> qué apoyar. Terrible. El problema es que es demasiado extremista sí. para Washington. Sí, sí. Es un republicano y los demócratas tal vez no quieren apoyarlo. Bien. El otro país, que situación que queríamos ver, el tema Argentina, que lo que están planteando hoy mismo en Argentina que eh, va a haber muchas definiciones, que hoy Wall Street está op operando a pleno, se han derrumbado los bonos de la deuda, eso hoy, dicen que por la forma en que se está comportando el COVID y que retoma la, la pandemia, entonces cayeron los bonos de la deuda, aumentó el riesgo país y queda a lo que se le van cerrando los caminos al gobierno argentino La conducción queda en manos del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo con qué fuerza puede negociar Argentina? Que puede puede conseguir fuerza si niega pagar la deuda, posterga un un pago a 50 años y dejar que obliga La, ...la población a sufrir otra vez las exigencias del fondo monetario. Hay una opción por la izquierda, hay una opción que podría crecer... Es, es un sector del peronismo que busca a una política más nacionalista. Pero tengo dudas sobre los Fernández. Hablan alguna política nacionalista, pero en la práctica están negociando con el fondo y sigan buscando concesiones públicas sin renunciar a la deuda. Es una situación muy, muy conflictiva internamente entre los sectores del peronismo. No tiene una clara condicionamiento a cualquier acuerdo con el Fondo Monetario. Solo quiere el Fondo Monetario una cosa, pago a la deuda. En esta situación, la intransigencia del Fondo Monetario obliga al gobierno a poner una política nacionalista. Bien. Eh, bueno, los temas que vos quieras agregar, Petras. Bueno, tenemos un problema del Omegon, Omega-1, sí. el nuevo eh, La nueva cepa enfermedad, virus. Sí. que está circulando aquí forzando a romper con relaciones de viajeros con muchos países en áfrica prejudicando la posibilidad de una recuperación para áfrica necesitan ayuda no un boicot no simplemente un recre restricciones sobre el comercio. Eso podría poner la situación peor. Esperan en cualquier momento que se extiende la enfermedad de la nueva variante de virus hacia los Estados Unidos. En esta situación estamos con cada vez una nueva vacuna. Una vacuna ya pasamos La segunda vacuna, ahora hablan del la tercera vacuna. Vamos a terminar como narco, traf, narco eh, personas con tantas vacunas en los brazos. Sí. Yo no sé si los Estados Unidos podrían solucionar el problema de los eh, infecciones. Hay un experto que dice que los... Eh, infecciones van a quedar por un largo tiempo en el país y vamos a tener una serie de vacunas. Es el más grave problema que enfrenta el pueblo aquí ahora en términos de la publicidad. Lo mismo con el cambio de clima que está provocando sequías en un lado y lluvias y ...y dan, dan, dan damnificaciones en otras. Finalmente, en Estados Unidos hay un enorme y, y, y aumento de delincuencia. En Chicago, anoche, hay un tiroteo con metralladoras... ...y la delincuencia sigue, la policía está bajo ataque por las violaciones y es una situación donde la policía no funciona y los ciudadanos se quejan. ¿Solo en Chicago, Petras? ¿Qué? ¿Solo en Chicago es? No, no te entiendo. Si, si esto que está pasando de la delincuencia está pasando solo en Chicago. ¿O en otras partes de Estados Unidos no, también? No, en todo el país. Ah. la delincuencia han crecido en algunas partes 30 o 40% en las ciudades grandes. Y uno tiene que decir, son mafias, son nuevos grupos, o simplemente son por su cuenta los delincuentes. Sí. Pero es un problema que la inseguridad después de la la terminales de trabajo es constante. Bueno, ¿las causas por qué pasa eso? ¿Por qué crece la delincuencia? Podría ser por muchas razones. Uno es que la falta de trabajo adecuado, hay trabajo, mucho trabajo, pero los costos de vida, la inflación han subido. Muchas casas ahora son millonarias por simples casas con tres dormitorios. Yo podría decir que en la vecindad donde vivo la, la casa más pequeña y limitada es 500 mil dólares. Entonces eh, la, la inflación Está presionando la gente, algunos que no pueden cumplir las obligaciones, viven en carpas en la calle. Oh, terrible, terrible. Bueno, Petras, muchas gracias por tu información y por tu análisis y estamos contigo nuevamente el lunes próximo.